Radio Contrabanda FM, 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM. Contrabandas. Pues comienza un mon de músicas aquí en contrabanda FM los martes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde, dos horas de un mon de músicas 91.4 frecuencia modulada de Barcelona fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, los martes a partir de las 22 horas online con la página web www.laradioneta.cl En directo contra grande febe Barcelona martes de 4 a 6 y después en diferido los martes a partir de las 22 horas en la Radio Neta Valparaíso Chile 88.9 FM del puerto un montón de músicas selección musical a los controles y en la presentación de este espacio Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida Antonio Narváez Mail del programa NoSoloJazz ArrobaGmail.com NoSoloJazz ArrobaGmail.com Hoy Vamos a hacer un, un viaje de ida y vuelta, que se llama. Vamos a comenzar eh, una historia que, que tiene una conexión entre Mediterráneo, África, Caribe y, y ese triángulo. Y para comenzar, para comenzar este triángulo, empezaremos con, con la música... Y lo dejamos a cargo de el señor Ibrahim Ferrer, este magnífico cantante cubano, de un álbum, y por aquí comienzan ya las las anécdotas y lo irónico de esto, de un álbum que lleva por título Cuba le canta a Serrat. Todos sabemos el eh, la gran conexión, la gran empatía y la gran simpatía que hay y es mutuo ¿eh? entre Joan Manuel Serrat y, y, y Latinoamérica en general. Chile, Argentina, toda Latinoamérica. Cuba no podía ser menos. Y ya este estos homenajes, que yo sepa, ya se han eh, digamos materializado en dos sedes dobles donde artistas cubanos cantan a Joan Manuel Serrat. Para comenzar, ya les digo, este viaje, Mediterráneo, África, Caribe, y que después tiene también más más vueltas, pero básicamente ese es el triángulo. Escucharemos a Ebrahim Ferrer y este tema que llevo por título, Te guste o no, un montón de músicas. un mismo cielo más o menos azul compartimos el aire y adoramos al otro No sosten el mismo miedo a morir Identidad, tranquilidad un corazón dos ojos d' similar y los los deseos de amar y de que alguien nos había creído Puede que ti te guste puede que no Pero por suerte somos distintos también Tú tienes esposa y yo tengo un harén Yo cultivo mi valle Tú navegas la mar Yo raniego en otro idioma y tú en catalán. Tu grampo idiós el de tú. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que en común. te me ofreces como. Te cosas lo común me reconforta lo distinto me simula nosotros tenemos el mismo miedo a morir identidad fragilidad un corazón dos ojos un secho los míos son los de amar y de ser nos llama a futuro Te guste o no de este álbum. Cuba le canta a Serrat. Un montón de músicas. Bien, el viaje, ya le decía, nos va a llevar desde el Mediterráneo a, a África al Caribe y después va a terminar en, en, en una zona de, del Pacífico, en el medio del Pacífico, perdidos allí, que nos va a sorprender muchísimo. Es un artículo, bueno, es una entrevista a Joan Muray, historiador de el más el más es una es una, una población al muy cerca de barcelona al mediterráneo es una playa la entrevista apareció en, en, en la contra un periódico de tirada nacional que se, se edita aquí en, en barcelona este señor víctor m amela Dice, tengo, dice Joel Muray, el entrevistado, tengo 65 años, nací y vivo en el Masnou, soy historiador y fotógrafo, estoy soltero y sin hijos. Política, catalanista y demócrata, soy creyente y no comulgo con el clero. Hubo 220 expediciones negreras catalanas de 1821 a 1845, el Masnou tuvo ocho traficantes de esclavos Pirata y negrero paseamos por la playa del Masnou cuyo museo expone un óleo de la corbeta Rosa y Carmen la que en 1862 transportó una triste carga humana capitaneada por el esclavista masnovino Joan Maristain un especialista en la isla de Pascua Francesc Amorós dilucidó que el Marutani de los documentos ingleses era el Maristán y su colega Joan Muray detalla ahora la vida y obra de este genocida eh, catalán en el libro Pirata y Negrer, Pirata y Negrero, Historien Forum, que rememora con rigor una parte de la historia de este país que se ha tapado Murray, desde la Asociación Cultural Gent del Masnou, gente del Masnou, gm.cultura@ia.com aboga por contar nuestra historia sin tapujos. En todas las familias hay ovejas negras. El, como es una entrevista, hay preguntas y respuestas. Voy a ser estrictamente fiel a la entrevista porque me parece súper interesante. ¿De aquí salían barcos esclavistas? Quien responde siempre es Joan Muray, este historiador de, de aquel, aquel pueblo costero del Mediterráneo. En el, en el Masnou hubo en el siglo 19 cuatro astilleros, decenas de armadores y 800 capitanes de barcos. 800, una altísima proporción para una población de 4.000 habitantes que era de pescadores. De la pesca al comercio marítimo, le preguntan. Sí, aquí hubo mestras de allá, pilotos marinos y 400 navíos que se fletaban y zarpaban desde Barcelona u otros puertos hacia dónde hacia la carrera de américa en qué consistía esta carrera de américa importaban naranjas aceite vinos y alcoholes aceite frutos secos ladrillos telas e importaban de américa azúcar algodón maderas exóticas especies y traficaron a veces con esclavos fueron negreros hay pruebas le preguntan ocho casos documentados de capitanes negreros en el Mazdao Joan Maristain Francesc Maristain, Carlas Maristain Pérez Tapé, Joan Curelli los hubo también en otras localidades catalanas aquí son ocho capitanes entre ochocientos es sólo un uno por ciento del número de capitanes hay memoria popular de eso aquí ha sido un asunto tabú, se ha hablado Poco. Fue una actividad muy rentable, sobre todo desde 1821. Entonces, un solo viaje negrero hacía ricos a los capitostes del barco. Años después, Joan Manuel Serrat, con mucho orgullo, y, y en esto no, no hay nada que decir, ni nada que censurar, escribió esta canción Mediterráneo hermosa canción, donde él hace, pues, no sé, muy bien, decir, él, él, él dice lo que es, canta lo que es, alguien que es del Mediterráneo, y desde Cuba le responde en este disco Cuba le canta Serrat con la versión de Frank Fernández de este tema Mediterráneo. Pero ese desde ese mismo Mediterráneo es desde el cual es partían esas naves que... Iban a África y desde África transportaban esclavos justamente a la isla de Cuba. instrumental a cargo de Frank Fernández de este tema de Manuel Serrat Mediterráneo ese Mediterráneo que veía zarpar desde el Mazná desde Barcelona, estas naves con destino a África decía joan Muray que la actividad fue muy rentable hasta el año 1821 Dice que, dice, no, sobre todo fue muy rentable desde 1821, sobre todo desde 1821. Entonces, un solo viaje negrero hacía ricos a los capitostes del barco. Pregunta, ¿por qué desde 1821 los británicos abolieron la esclavitud ese año? No por compasivos, sino porque ya no era rentable en su industria. Y se convirtieron en policía de los mares. Es decir, los piratas, haciendo labores de policía, detenían a los negreros. Entonces, pregunta, sí. Los archivos ingleses rebosan de documentos sobre barcos catalanes. Falta quien vaya a estudiarlos. De 1821 a 1845 hubo 220 expediciones negreras catalanas. Tan rentable era ser negrero era ilegal contesta John Muray. A más riesgo, más beneficio. Si antes de 1821 un barco negrero rendía un beneficio del 2%, después saltó al 200% como hoy la droga. Con eso, armador, capitán y piloto se hacían bonitas casas. Que les hubieran, que les hubiesen costado años de comercio legal. ¿Cómo funcionaba el negocio? El negocio iba de la siguiente forma. El barco iba al Golfo de Guinea y cargaba a los negros. Cabían de 100 a 200 africanos por barco y se los llevaban a Cuba, desde Guinea a Cuba. más senta green de el ensamble nacional de percusiones de Guinea. A Guinea se dirigían los barcos que salían de, de Barcelona o del Masnou. De allí a Cuba. Los barcos Como comentábamos, cabían de 100 a 200 africanos por barco. ¿En qué condiciones viajaban? Le preguntan a Joan Muray. Eran dos semanas encadenados en la bodega, tumbados y capiculados, aprovechando el espacio. Casi sin comer, se defecaban encima. Un tercio moría antes de llegar. ¿Y sus cuerpos? Al mar. Una estela de tiburones seguía estos barcos. Sé de cierto castigo de un capitán del Maznó a un negro revoltoso. Lo colgó cerca del agua y se entretuvo viendo cómo los tiburones los tiburones lo despedazaban. Eso no sale en los libros de historia, le preguntan. Una mujer negra se negó a comer en el barco. Quiso morir. Había ocultado a sus hijos pequeños en una cueva escarpada antes de ser capturada. Y quería morir, igual que ellos morirían, de hambre. Me lo contó un sobrino nieto del capitán de aquel barco. Mercedita Valdés, desde Cuba, nos canta Drume negrita Odiguem mai tot avui com va allà? Què? Edita Valdés y este tema titulado Drume Negrita. Un montón de músicas. Cuando el barco llegaba a Cuba, ¿qué? Le preguntan a Joan Muray. Se vendía la carga a un intermediario en La Habana, que luego volvía revendía a esos africanos como esclavos a los hacendados para que trabajaran en sus plantaciones y a menudo se vendían negros y barcos juntos toda la carga junta Veleros de madera, porque los veleros eran, eran de madera en esa época, tras un viaje así eran irrecuperables, por podredrumbe, podredrum, podredumbre y hedor, lo relató el nieto de un negrero masnovino, si era alguien originario del Masnow. Mi abuelo, cuando el barco envejecía, lo enviaba al tráfico de esclavos y en Cuba vendía negrada madera, y barco en un solo lote. ¿Negrada? Sí, así hablaban, y también carga de ébano. No sentían escrúpulos, no alardeaban, pero se quedaban tan anchos. Sepa que en el año 1872 hubo en Barcelona una liga anti-abolicionista. Destaque a un negrero local, Carlos Maristain, que en 1818 llegó a La Habana con 606 negros en su barco, el gran turco. Todo un récord. Otro, el pirata y negrero Joan marstein y Galcerán, nacido en el Masnou en 1814, y que en diciembre de 1862 capitaneó la expedición esclavista que diezmó una isla de la cual hablaremos de aquí a un momento demo Lo dejamos para después no nombro, no, no nombró la isla a la, a la isla en cuestión, pero la dejo para más tarde. En Agore, en Agore, en Agore manjaré. Aquí tenemos a estos descendientes de, de estos esclavos africanos llevados contra su voluntad desde África a Cuba. En en Agore manjaré En alcores, En Agore En Agore manjaré O pitico en alcores, En Agore manjaré En Agore En Agore En Agore manjaré O pitico en Agore En Agore E na gore mandare hey Oh oh oh hey oh oh, oh, hey. oh, cuida oh tae tae no, no ma wae no ma wae no ma wae so no leno oh o dai oh, no ma wae no ma wae no ma wae so no ma wae leno oh, Kuya ya libo. Quelé quelé dama wai. Kuya ya libo. Quelé quelé dama wai. Kuya ya libo. Quelé quelé dama wai. Kuya ya libo. Quelé quelé dama wai. Kuya ya libo. Ay ya kuya. Libo. Mi fella kuya. Libo. Mi fella kuya. Libo. Mi boya kuya. Libo. Quelé quelé dama wai. Kuya ya libo. Quelle da ma wai, kuya ya libo. Quelle quelle da ma wai, kuya ya libo. Voy voy mawe. Voy voy mawe. Aimimi ma wanu ya wai, bom mano ya kwa kwe. Voy voy mawe. Voy voy mawe. <asthma> Boye boy, boy mawe I am in my wanu yawai kwe mawe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 Lázaro Ross de un álbum titulado a soyí sarará canto, canto que nos llevan de cuba, que no llegan de cuba pero con con espíritu africano el mágico mundo de las voces inmateriales que hablan de sus foduces aguns quisis, orichas, en la voz de registros envueltos, en la imaginación, de alas de mariposa en el uchumare del infinito, línea divisoria del continente africano, proyecta voces de profundidades del monte y bosque, de verdes y ocres, de la tierra que hundió sus raíces en el timbre sonoro de roca y fuego, de ancestros implicados en las cañas, Esto es el espíritu de la música de, de Lorenzo Ross. En la búsqueda de la cadencia de la comunicación de Lázaro Ross con Nahueyí, creador del hombre, místico personaje de nuestras tradiciones africanas, Fodú, que vive la sombra de la chirimoya de las guanábanas, penetra también el dulzor que se confunde en el sentir. Lázaro en su melodía, Oricha, Fodú, Ogun, Niwe, se posiciona con el martillo y el yunque de tu poderosa vez de hierro y oñí. Afraindico a tú, camino al centro del encuentro ancestral. Te proyectas al universo de tu multigamática modulación de las olas espumosas de nuestra inquieta Afrequetá, con sus azules cobalto. Esfumándose en sus corales y pececillos Que te da la potencialidad de tus 500 años y más Nacidos de las entrañas de esta isla de ecos Y lamentos de intrincada cultura negra Maceto, maceto, maceto, toé eh. Maceto, maceto, maceto, toé eh. que quelle model com dic quelle model. Señor Lázaro Ross y este tema titulado Mase Mase te dio el lirismo de su sensualidad recreándose con sus movimientos la tonalidad de la imaginación y Lázaro te llevó de la mano al mundo de Ochemeli Odón del artista del genio de la voz que busca sus foduces, sus orichas, sus hombres, acoplándose íntimamente al encanto de la cultura africana. Jevioso con sus truenos de ruidos sonoros, de palmas atacadas por su ira, de músicos aplacados en su posesión material, te brindan la vitalidad en sus cantos. El lirismo de afefá, de la lluvia en su caída vertiginosa, de sus matices multitonales, de su personalidad de fuego, de su virilidad de hombre al encuentro de la naturaleza. Empalmados al registro de sus pies, cansados en, de, en deambular por las tierras del continente americano, asollease, encorvado por el peso de, de, de su vida y de su miseria, su voz cancosa, Gimió, suplicó y se convirtió en ti. Actuón, chido al aire, viajante infatigable de la cosmogonía mística, de reminiscencia de las dotaciones de esclavos, ararás en matanzas. Vibrante escuela de esta lengua, de esta música, de esta religión. Y de su voz, la de Lázaro, quien recorrió lo ancho y largo de la isla de Cuba, en sus ecos, los susurros de matices. Todo ello al ser errante de su lírico pasado y de su presente. Tiroco, abrazado con su fortaleza al universo de, de la potencialidad cubana, africana, afrocubana que nos legó su más rica tradición. Tus cantos al encuentro de tu pueblo Modupue. y escuchamos ahora de Lázaro Ros este tema titulado Afreqete na wa na <risa> tu nombre bokua malodea Chinché we, o chenche we, o chenche we. O chan nu babu chenche we. O chenche we ni po chenche we. O chan nu babu chenche we. O chenche we ni po chenche we. O chan nu babu chenche we. O chenche we ba kianu men. O chan nu babu chenche we. wey pues gente wey osan bajo gente wey pues nombre pues gente pa que no me osan bajo Bò ch� чисто hà i buts, n'heu he he he. Bò uma bo chase hà i Big Ochenche il wah. Ah cre wir de boquerem es, ab privately de boquerem A frequete bocou eunado, a frequete bocou eunado. Ai, a frequete bocou eunado. A frequete bocou eunado, a frequete bocou eunado. Ai, a frequete bocou Paparaí, paparaí, papawa. Paparaí, paparaí, papawa. A boi boinlé, luwé déa. Ana wéwé. Éro bueno, eh, ana bueno, yeah, wéwé, ikwa kwa para kwakwa aóibo in le lutea ke kwa para iwara iikukwa kwa para iwara iwakwa aóibo in le lutéa Adúkrema yawe bokoni barani pam pam, quiero meloya, adúkrema yawe boyo yawe bokoni barani pam pam, quiero meloya, adúkrema yawe boyo isofo, yawe bokoni barani pam llama de a dangadai ywesey a dangadai ywesey imadae ywesey imadae ywesey a dangadai ywesey a dangadai ywesey imadae ywesey imadae ywesey a dangadai vere que te mayen un mayenukan fere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 per aquest de màla no'en nuca Per que de mai no màen nuca, Pere aquest te ple vi no'en nuca Per aquest de mai no màen nu can Pere que de mai no'gen nuca Per mai no maien nu Per aquest de maila no'en nuca que de mai no maien nu Pere Per que de mai no mai nu Nunca. que te malla, no malla nunca. Sé que te malla, no malla nunca. Sé que te malla, no que te malla, no malla nunca. que te Lázaro Ros de este álbum titulado Azoji, canto Sarara. Un montón de músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde, en directo aquí en Contrabanda FM. Esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 91.4, frecuencia modulada de, de la ciudad. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos, nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la radioneta los martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto. Y online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl Allí en Valparaíso, en la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. Mail del programa, no solo jazz, gmail.com No se olviden de momento estamos en, en, en Cuba en cuba siguiendo la estela cultural, musical de esos esclavos que fueron llevados a la fuerza contra su voluntad cadenados, asinados en barcos y en este caso concretamente eh, hablando de, de esos barcos que salieron de aquí de Barcelona o desde el Masnou pero no olvidemos que hay la... la la parte pendiente de aquella isla, que ya en el, en el titular de esta, de esta entrevista eh, lo dejaba ver, dice el negrero, Joan Maristain, se cargó la cultura pascuense. Nos falta esa isla todavía. De momento estamos en el Caribe y en la isla de Cuba. Y con estos cantos ancestrales a los dioses y a las deidades que llegaron de, de Cuba, de África a Cuba, en el vientre de aquellos navíos negreros se transportaron no sólo hombres, mujeres y niños, sino también deidades, creencias y concepciones. El pensamiento mágico-religioso de las distintas etnias africanas tuvo en las tierras cubanas una segunda patria. Música, danza, religión, ética, costumbres de ancestrales, culturas arrancadas a la fuerza y trasplantadas no sólo a latitudes propias, sino también a mentes receptivas, en las cuales fantasía y maravilla habían sentado carta de ciudadanía. Y desde luego, los cuerpos primero semejantemente receptivos. La mezcla, la simbiosis, la fusión de elementos conformó, aglutinó y preservó un legado sensible hasta muy actuales días y que une la isla de, del Caribe con ese cordón umbilical desde África a la América mestiza, con el eco de cientos de años de tambores rituales que repican en su sangre. Tierras de mulatería, las de Cuba, de finas orejas para el relato de orígenes y pataques y de rápidos gestos, por si acaso, en que yerras animales y hombres, muestran el perfil definitivo y definitorio de nacionalidades que se identifican por sus rasgos caracterizadores. Y de esa voz ancestral, desnuda casi, de Lázaro Ross, nos vamos a un grupo ya con una concepción eh, sonora y de, de, de instrumentos más más moderna. Síntesis. Lleva por título, bueno, así, así se llama este grupo. El álbum Ancestros. Viaje a la semilla, dice. El cuento Carpenteriano pudiera titular este disco, pero bastaría el propio nombre del grupo. Síntesis de elementos, de formas, de universos musicales que se unen en un trabajo serio y riguroso. En este grupo ya tenemos eh, instrumentos modernos, bajo teclados, saxo, batería, percusión cubana, teclados, guitarra y voz, y los tambores, los tambores batás, por supuesto. El grupo síntesis eh, es un grupo cubano, Esto es un, una grabación del año 1994. Su director es Carlos Alfonso. Vamos a escuchar un primer tema. Elle Leó. Elle Leó, o Titilayé, la de una divinidad oricha de antecedente yoruba, dueño del fuego y los rayos, símbolo de la virilidad bravía. Sus danzas exact, el, eh, exaltan el erotismo o la representan arrancando los rayos de las nubes tormentosas y lanzándolas contra la tierra. El grupo síntesis de su álbum Ancestros y este tema titulado leo. existe ...de sus su discos ...y este tema titulado... ...Elle leo... ...el siguiente tema... ...lleva por título... ...Odudua... ...es la... ...una oricha del mundo subterráneo... ...una danza de... ...movimientos... ...graves y solemnes síntesis. Mom. el grupo síntesis de su álbum Ancestros del año 1994 Un montón de músicas dejamos la isla de Cuba de momento y nos vamos a a la otra parte del mundo nos vamos al pacífico en medio del pacífico medio medio casi equidistante de de un continente y el otro sudamérica y, y la parte de japón y después bueno, japón es una isla también y seguimos con este recorrido que estamos haciendo ...de esta entrevista que se le hace a Joan Muray... ...un historiador del Masnou... ...una población en la costa del Mediterráneo... ...muy cerca de Barcelona... ...y habíamos dejado a a estos negreros... ...capitanes de, de, de barcos negreros... ...que salían del Masnou... ...y desde Barcelona con destino a Cuba pero que fueron más allá de Cuba todavía. Uno de ellos, John Maristain y Galcerán, nacido en el, el Maznou en 1814, en diciembre de 1862 capitaneó una expedición esclavista, esclavista, iba con la misión de de ir a, a buscar a esclavos a la isla de Pascua, en el medio del de Océano Pacífico. Una isla misteriosa, en el sentido que si entendemos por misterio aquello que desconocemos, aquello de lo cual sabemos poco o nada, inclusive en, en el mismo para Para la misma gente de, de Chile, al cual eh, esas islas pertenecen concretamente a la quinta provincia de, de Valparaíso. Sigue siendo un, un gran desconocido. Desconocida, la isla. ¿Qué hizo Joan Maristain en, en aquella legendaria isla? Al frente de una flotilla peruana. En su corbeta más novina Rosa y Carmen, a punta de armas, mató a los que se resistían y capturó a un millar de isleños de los cuatro mil que vivían en la isla de Pascua y los vendió en el Callao. Un millar, se sorprende, quien entrevista a Juan Muray, que es Víctor Amela, incluida entre ellos la casta sacerdotal y la familia real. Me imagino que se refiere a, a los cargos, digamos, eh, propios de, de los pascuenses. En resumen, se cargó la cultura pascuense. Algunos aborígenes fueron luego repatriados y contagiaron de viruela al resto de los isleños y quedaron, de los habitantes originarios de aquella época, sólo 111 pascueces vivos. ¿Y qué fue luego de de, de de tu compatriota genocida Joan Maristain perseguido por los ingleses en el Callao la Armada Española le ayudó a escabullirse al año siguiente estaba Nelma Snow en casa de su hermana donde vivió plácidamente hasta su muerte en 1914 con 84 años ¿se trajo consigo algún esclavo? no Sí dejó mujer quechua e hijos en Perú, muchos capitanes e indianos, como se les llamaban aquí, tenían dos familias, una aquí y otra allí. Un día se presentó a la estación de Elmasnow una mujer mulata e hijos mulatos de un prohombre del pueblo. Al saberlo, este respetable señor corrió al cementerio y se pegó un tiro. sarat maata eno eno kai beta ka tor hoy din mene oh my god ki ki haglono idi haglono mi he janiye hoye idi tagoli kollo meche kollo tamboro tamboro kai ke tagona mai ka hodo e Ahora m'penem no ten tant ducaina però Que anu. Edu, wawe, ukenyo. Okay, okay, the, the... Bye, okay. Voces que nos llegan desde la isla de Pascua Isla ya les digo que es un, un, total, un total misterio por lo poco que conocemos de ella Excepto cuando hay acontecimientos extraordinarios como el último gran terremoto en, en Chile Y posteriormente, eh, aquella enorme ola, ese tsunami que arrasó parte de las, corta, las costas del sur de Chile y que también afectó a la isla de Pascua. Si no fuera por este tipo de acontecimientos, las noticias que nos llegan de allí serían prácticamente nulas. La isla de Pascua, en idioma Rapa Nui, es Rapa Nui, la Rapa Grande. Es una isla ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico. Tiene una superficie de 163,6 km2, lo que la convierte en la mayor de las islas del Chile Insular y una población actual de unos 3.800 habitantes, concentrados principalmente en Angaroa, capital y único poblado existente. La tierra más cercana es la isla Dushie, perteneciente al territorio británico de las Pitcaim. Música de la isla de Pascua. Tama, tierra salida del sol desde Rapa Nui. Decíamos que Rapa Nui significaría isla grande, en el idioma de los antiguos navegantes, dice eh, que posiblemente provengan, bueno, navegantes que provenían de Tahití. El nombre estaría asociado con el parecido encontrado por los tahitianos con la isla de Rapa, en la actual Polinesia Francesa, y a la cual también se le conoce con Rapa Iti que sería Isla Pequeña y Rapa Nui sería la Rapa Grande, la Isla Grande. A pesar de ser de origen extranjero, el nombre de Rapa Nui es considerado comúnmente como la denominación dada por los nativos de, de la isla. A pesar de que en su idioma autóctono la isla es conocida como Tepito o te Tenoa, que significa el ombligo, el ombligo del mundo, o Mataquiterrangui, que equivale a ojos que miran al cielo. La denominación, la denominación de Rapa Nui se hizo posteriormente y extensiva para dominar al pueblo aborigen y a su idioma, pero como una única palabra, Rapa Nui. Hubo un momento también que la isla se le dio el nombre de Isla de San Carlos, por el navegante español Felipe González Aedo que la denominó así en honor al rey Carlos III de España sin embargo dicho nombre cayó en desuso muy rápidamente Rápanme la isla de Pascua Auru Mapite Ote Po Así como antes eh, Te cantaban a, a La salida del sol Ahora aquí Escucharemos cómo le cantan A la medianoche A la medianoche de Pascua. Escuchábamos ese tema titulado Auro más Pictiope medianoche. La isla está en una zona altamente volcánica, altamente volcánica. Y es una zona de divergencia en aquella parte del mundo, porque está sobre la placa de Nazca, esta fatídica placa que también en cierto modo fue responsable de, de del terremoto. del terremoto Y a ver un segundo que tengo un pequeño problemilla, les dejo con un poco de música, un segundo y estoy con ustedes. Continuamos aquí en Contrabanda FM. Esto es Un Mon de Músicas. Bien, ya estoy de regreso. Le decía que es una, una zona de divergencia en la que se produce un alto vulcanismo que tras millones de años dio origen a la isla. Hace aproximadamente 3 millones y medio de años los volcanes submarinos Comenzaron a emerger, primero fue el Poiqué, luego el Maunga Terehuaca y finalmente el Rano Cao. Estos tres volcanes conformarían los vértices del triángulo que formó la isla. Posteriormente, más de 70 cráteres surgirían para dar una forma definitiva a la isla, modelada además por la erosión marina. Por lo tanto, la, forma tiene, la isla tiene una forma de triángulo con lados de 16, 18 o 24 kilómetros de, de hipotenusa correspondiente a la costa oriental. En cada vértice se ubican tres volcanes inactivos. Bien, el resto de la isla corresponde a lomajes y laderas. La costa, en tanto, es escarpada y rocosa, con una serie de islotes cercanos como el Motonui, Motu Iti y Motu Kaokao en el extremo sudoeste en el extremo sudoeste el islote mottatara en la costa poniente y el motu marotiri en la costa occidental las únicas excepciones son la costa frente a angaroa que es donde está digamos es la única zona habitada y el sector de anaquena donde se ubica la playa del mismo nombre y la playa de obae Bien eh, he visto descripciones eh bueno cuando hablan de la isla dirección una isla volcánica eh, sin árboles y etcétera etcétera efectivamente, pero hay que preguntarse el por qué la isla de Pascua junto con su vecino más cercano, la pequeña y deshabitada isla de Sal y Gómez, 400 kilómetros hacia el este, está reconocida por biólogos como una ecoregión única, la escasez de precipitaciones ha podido contribuir a la eventual deforestación. Los bosques tropicales y subtropicales originales han desaparecido completamente el día de hoy. Sin embargo, y esto es lo interesante, y por favor, tenerlo en, en consideración, porque hoy actualmente, evidentemente, la isla de Pascua es una isla total y absolutamente desforestada. No hay árboles. Sin embargo, estudios botánicos de fósiles y polen y el descubrimiento de moldes de árboles dejados por corrientes de lava, indican que la isla estaba efectivamente forestada con un amplio espectro de árboles, arbustos, helechos y hierbas. Un tipo de gran palmera, la, la, la, la palmera, la, la pachalococó dispersa, relacionado con la palma chilena, la, la jubaea chilenis, era una de las especies dominantes, junto con un, al, un árbol de toromilo, sofora toromiro, que también eh, era autóctono de aquella zona. La parmela se ha extinguido. Sin embargo, tanto el Real Jardín Botánico de Kiev como el Jardín Botánico de Gotemburgo allí están intentando reintroducir el toromiro extinto en la naturaleza en la isla. podríamos decir, con, con pocas palabras, que la imagen general que se obtiene de la isla de Pascua es uno de los ejemplos más extremos de destrucción forestal en el Pacífico y uno de los más extremos del mundo. Todo el bosque ha desaparecido con todas sus especies extinguidas. Diversos esp estudios botánicos han demostrado que antes de la llegada del hombre, durante cientos de miles de años, Y al menos durante los primeros tiempos de la colonización humana, la isla estuvo cubierta de bosques con árboles altos. A la llegada de Roggeveen, sin embargo, estaba convertida en un terreno árido y baldío. Vamos a escuchar ahora una, una pieza. Es que es una, una conversación, dicen, tu ira, sobre una boda, se concerta una boda. Trata las conversaciones, las negociaciones previas a una boda. Todo esto en Pascuense, desde la isla de Pascua, desde Rapa Nui. Bien, eh, seguimos en Rapa Nui. Actualmente... Hay pocos árboles en la isla. Lo que hay forman parte forman pocas veces un pequeño grupo. Parece ser que el bosque de palmeras original fue desforestado por los nativos utilizando la madera para erigir las estatuas de los moáis. De esto no hablaremos de los moáis porque ahí yo creo que ha estado eh, ampliamente expuesto y se ha hablado, dice, se, se ha comentado y no es el tema que estamos tratando ahora. Arqueología Experimental ha demostrado claramente que algunas estatuas fueron erigidas en la cantera sobre marcos de madera con formas de Y llamados miromanga erúa para después ser transportados a sus destinos finales en aú ceremoniales. Sin embargo, consideraciones como la latitud de la isla dejan entrever que efectos climáticos de la pequeña glaciación entre 1650 y 1850 pueden haber contribuido a la deforestación aunque no está demostrado que así haya sido bien Rapa Nui nos falta un, un tema que les quiero hacer escuchar eh, de esta música que nos llega directamente de Rapa Nui y antes comentábamos que los, los nativos le llaman a su isla eh, también Tepito de Oena, que significa el ombligo del mundo. Y ese esta canción eh, lleva este título y se refiere precisamente a, a esta forma en la cual eh, denominan los eh, habitantes originarios de Isla de Pascua a su isla. barcos que salían de, de los astilleros, bueno, primero de los barcos que salían de los astilleros del Masnou en la costa mediterránea, aquí cerca de, de Barcelona, y que formaban, formaron parte también de, de los barcos que se dedicaban al tráfico de esclavos, fundamentalmente desde, llevaban mercancía desde, desde el Mediterráneo a África y desde el, el líder de Guinea llevaban esclavos a Cuba. una llamada telefónica. Eh, ¿Qué hora es? Uy, nos quedan menos de 15 minutos de, de programa. Bueno, les decía que, que estábamos eh, en estas en el Masnow, en la costa aquí del Mediterráneo, cerca de, de Barcelona. Eh, allí habían cuatro astilleros en el siglo XIX, barcos que salían ya, les decía, también con destino a, a América, Con, con naranjas, aceite, vinos, alcoholes, eh, frutos secos, ladrillos, telas y de América eh, se importaban azúcar, algodón, maderas exóticas, especies y también y también se dedicaban algunos al lucrativo negocio de el tráfico de esclavos desde África se iban al Golfo de Guinea y desde allí llevaban esclavos a Cuba. Y hay nombres, y esos nombres, y especialmente el de uno, es el de Joan Maristain, que además, esto lo hemos visto ahora en esta última parte, según dice Joan Muray, así muy categóricamente, se cargó la cultura pascuense. Hemos tenido música de, de, de Cuba, de, de África, de Guinea concretamente, y también música de Rapa Nui, la isla de Pascua. Y en estos minutos finales vamos a, a, a regresar a África a un, a un hombre que al día de hoy eh, es un grandísimo intérprete de, de Cora, el señor Yeli Muaza de aguará Hace unos años se eh, sacó un disco que él tituló, curiosamente, Flamen Cora, ya que hay un, un, un tema donde hay unos aires flamencos que él interpreta con su instrumento, el cora pero no es ese tema el que les voy a hacer escuchar sino otro tema de ese álbum que el álbum es del año, tengo el año aquí es tan, tan pequeñito que no lo veo bien democracia democracia, así se llama este tema del álbum flamencora Sí, África Y ahora sí vamos a, a escuchar el tema Y esto será el último tema de esta tarde Aquí en Un Mundo de Músicas De este álbum Y es justamente el tema que le da título A este trabajo de Yeli de Aguara Flamencora aire de flamenco Con el cora fajem <speaking> fajem <in Spanish>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 La mencora hemos llegado al final de un montón de músicas. Dos horas los días martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. 91.4, frecuencia modulada de Barcelona, fuera del área metropolitana de Barcelona. Nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org Y en Valparaíso, Chile, la radioneta 88.9 frecuencia modulada del puerto los martes a partir de las 22 horas y online con la página web www.laradioneta.cl Un montón de música, selección musical a los controles Y en la presentación de este espacio, que nos ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez, les agradezco la sintonía. Y el mail, el mail del programa, no solo jazz arroba gmail com, no solo jazz arroba gmail eh, Sí, el programa se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y el podcast, en caso que no lo puedan escuchar en directo. Aquí en Barcelona, de 4 a 6, el podcast los miércoles de 10 a 12 de la mañana o en, en, en, en la Radio Neta, en Bar paraíso los martes, a partir de las 22 horas, el podcast, barra superior del navegador, no solo jazz, punto contrabanda, punto org. No solo jazz, punto contrabanda, punto org. Nada más. Hasta la próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Un montón de músicas.